para que se incorporen 22 licencias para prestar el servicio público de coches taxímetros en la ciudad de Santa Rosa. Para tratar el tema este estamos en comunicación con el director de servicios públicos y transporte de la municipalidad, Juan Funes. Juan Pablo te saluda de Radio Kermés, buen día, ¿cómo te va? Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Juan, a ver si nos contás un poquito, ¿en qué etapa está eh, esta incorporación de 22 licencias del servicio bueno. de taxis? Como marca la, la ordenanza 4226 eh, barra 10, que es la, la que regula el servicio público de coche taxímetro, en el artículo 31 lo que establece es una licencia cada 700 habitantes. Sí. En, en, en ese sentido, eh, la municipalidad tiene para, para otorgarle a la, a la comunidad de Santa Rosa 29 licencias. En esta primera etapa lo que se otorga son 19 licencias más tres que se dieron de baja en el año 2020. Esto es un total de 22 licencias. Sí. Eh, como te contaba recién, en la primera etapa se entregan 22 licencias, las cuales ya hubo más de 250 inscritos mm. y ya cerró la, la, la, la inscripción, pero lo que se prorrogó ahora hasta el 21 de junio fue justamente que todos aquellos que se inscribieron presenten la documentación. Ah. Eh, había cerrado el, el 21 de mayo, pero nosotros lo prorrogamos hasta el 21 de junio porque entendíamos de que por ahí teníamos muchos llamados de, de gente que por ahí inscripto, que por ahí habían dado eh, positivo de COVID o habían sido contacto estrecho y no tenían la, la, la posibilidad de acercar la documentación a la municipalidad. Ah, bien. Y Fue por eso que lo prorrogamos. Claro. ¿Y cuándo se va a hacer el, el sorteo? Eh... El sorteo, mira, nosotros ahora en esta, en esta segunda etapa lo que hacemos es recolectar toda la documentación de, las 250, de los 250 inscriptos. Sí. Eh, controlamos que esté toda la documentación, en caso de que falte alguna nos comunicaremos con, con, con el titular y, y, y obtendremos esa, esa documentación faltante, y una vez que recolectemos todo eso, ya estamos en condiciones de poder hacer el sorteo, que por resolución sería el 31 de julio, porque también se había prorrogado, uh -huh. eh, vencía el, 30, el 31 de junio iba a ser el sorteo, lo prorrogamos al 31 de julio. Bien. En esta oportunidad, la particularidad que tiene el llamado bueno, para sí. eh, las 22 licencias estas es que hay cuatro destinadas a género y diversidad. Eh, contanos a ver Exactamente. Bueno, en realidad, eh, de las 22 licencias, lo que marca la ordenanza en el artículo 31 es que 11 licencias son para choferes con antigüedad, ¿sí? uh -huh. que son choferes que actualmente son empleados de algún titular de taxi. Sí. Después, las otras 8, 8 de las licencias son para grupos específicos. Nosotros dentro de ese grupo específico lo que, lo que agregamos fue género y diversidad, que son cuatro licencias, dos para discapacidad y dos para trabajadores de la economía popular, que también lo agregamos nosotros, que, que la verdad es que es algo, algo novedoso porque además de que hacía más de cinco años que no se otorgaban licencias de taxi, incorporar a género y diversidad yo creo que, que, que es un paso Recontra adelantado que estamos haciendo en la Municipalidad de Santa Rosa. Claro. Eh, Juan, ¿y, m, ¿hay interés de este colectivo de, de sumarse? ¿Han notado en criptos sí, en esos 250? Sí, sí, no te puedo decir qué números se, se anotaron, pero sí, ah. fueron varios los que... Los, bueno. Las y los que se fueron a anotar. Ah, bien, bien, bien. Bueno, así que bueno, avanza no, normalmente en medio de la pandemia con la extensión esta de los plazos, pero si todo sí, sigue pero... así, el 31 de julio se realizaría el sorteo. 31 de julio se, se, re se realizaría el sorteo, así que estamos contentos más que nada porque también lo que por ahí está bueno de resaltar mm. es de que estas 22 licencias de taxi generan nuevos puestos de trabajo. Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántas licencias hay en actualidad en la Hoy ciudad? Actualmente hay 137. 137. Y, y las y... 22 estas que, que van a salir. Y vos decís que después faltarían unas 7 más, más o menos, para completar. Eh, eh, y, y más quedarían. 10 más. Más quedarían, sí, ah. que, que eso, una vez que nosotros ya entreguemos estas 22 y que ya estén todas en funcionamiento, eh, vamos a empezar a trabajar sobre las próximas 10. Bien, bien. Eh, con respecto a la tarifa, la, la última consulta que te eh, hago: sí. eh, ¿cómo está la tarifa? ¿Ya hay algún pedido? De, de Mira, de... La, la, bueno, la ordenanza también lo que te marca es que cada seis meses hay que actualizar sí. la tarifa de, de, de coches taxímetro. Sí. En este momento. Eh, la nueva tarifa que hay que presentar este año eh, vencería el 10 de junio. Uh -huh. Así que nosotros estamos en todo el, el, el proceso de, de hacer la nueva polinómica uh -huh. y mandarla al Consejo Deliberante para, para su tratamiento. Claro. Bien, bien Juan, no sé si quedó algo, si no, gracias no, por estos minutos. con No, gracias, gracias a vos, Pablo. Bueno, bueno, que tengas buen día, Juan. Gracias, igualmente, hasta bien. luego. El director de Servicios Públicos y Transporte de la Municipalidad de Santa Rosa, Juan Funes, pasaba por la mañana carmesera.